Buenas noches, esto es Puente Alto Rock and Roll, un día lluvioso en Puente Alto, en la comuna más populosa de Chile, un jueves 11 de mayo. Hoy está lloviendo increíble, Nano, nuevamente, compadre. Primero que todo, el s a l u d o perro, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está、Con、Puente Alto? Comadre Mataco, compadre Manu, ¿qué tal? Tenemos ¿Qué Manu tal? acá de nuevo, ¿no? Sí, a h í Manu anda calentito el día,、sí. anda como un osito. Un osito de peluche, <risa> claro. Oye, les le recomiendo al tiro, no salgan a caminar en la lluvia porque se pueden resfriar. Lo, lo, lo, lo, dice. Digo, lo digo por experiencia propia. Lo dice el tatanano, weón. La última lluvia que fuiste con l u v i a El abuelito dímelo tú. t u i t e como dos semanas muerto d resfriado, compadre. Oye, también ahora estoy resfriado, ¿cachai? Le, la edad, compadre, la edad, la edad, la edad, weón.、Sí. Ya estamos viejitos, perro. Sí, w e ó No, y eso que de repente igual tú te m a n d á s tu、bueno, buena siesta, w e ó al lado de Rayo Veloz. Rayo Veloz. No, pero y con, y casual, con, el, y con el regalón、rosa. al lado, no、sí. sé. Sube algo por ahí. ¿Me, me, estáis, ¿Me estáis tratando de molestar a mí o a Manu? No, no, no sé, w e ó O sea que, que los lo radio escucha... Eh, para que entiendan para que e n t i Yo dormí <risa> siesta, Manu estaba comiéndose los 18 completos del cumpleaños, vos compadre h o y los cabros chicos, güey Los cabros chicos después, todos llorando, loco e después el plato poroto después, <risa> No, plato poroto, se comió un plato poroto No, no, no, no fue plato poroto Fue pastel de choclo pastel Después, de se, choclo. Comió después se comió 18 completos Después se comió un trozo de torta b u e n y una, una lesta Ah, por e s la c l a v e i a no me trajo torta b u e nunca o n más lo va a invitar compadre la claudia ¿ve? nunca más bueno claudia es mi pareja l o invitamos el otro día Manu a mano comer graso horror compadre、sí. Ah, es, es, es, más, es más barato invitarlo a chupar a mano y e se defiende ¿eh? compadre pura risa c ó m o está c e m a d o ahí, ahí a h sí la ahí. <risa> pura risa ¿no? q u é tal buenas noches chicos buenas noches p o n t e a l t o buenas noches a todos mis amigos a, a, mi, a tu fanaticada <risa> a, los <fans. risa> a los fans Oye... Oye, está lloviendo y afuera hay como q u i n c e n i ñ r a o eh. c o n p a r <risa> a g u a s、sí, c o n p a r a g u a s no cuento.、No, o locura! Oye. Oye. Bueno, hasta la bomba llegan los niños, increíble, compadre. Las mujeres. m a n o se s ha n transformado en un símbolo sexual en Puente Alto, e s un monstruo. ¡Hola, joven! <risa> El monstruo de Puente Alto. Lo único, lo único lata o único l que las chicas tienen que invitarlo a chupar, a tomar, no a comer. Sale caro. Sale caro, compadre. No, n w es carísimo. Oye, oye, man, oye, oye, no me sigan haciendo más mala fama,、no, ah, no, eh. compadre. ¿Y tú no, no lo h u b e a s estado? No, todo buena onda.、Eh, bien, bien. Un poco así como z o m b i porque mucha pega, pero bien. Pero el refrío es está i s mejor, ¿no? Sí, de todas maneras. Yo ahora yo me refié. Yo me di cuenta, c a c h a v ahora, actualmente, a mi edad, tengo 44, que cuando tenía s t a edad y llueve, cachave, te pasan dos cosas. Una, te refréáis. Y dos, tenéis difusión eréctil, w e y En serio, w e y <risa> ¿Será por el frío, perro? No sé qué onda, güey. Te juro, compadre. Debe ser le da, d perro. No sé, compadre. Algo debe pasar, güey. O le da, d compadre. que Siempre estáis como chiquiturrimos, güey. y c a c h a Muy helado. Oye, ¿todo bien, Manu? Sí, porque no sé qué t e quedas con el i n a r o no? No, nada, o r o Oye, entonces, seguimos, chicos, bueno, primero que todo, agradeciendo en la sintonía en Puente Alto, Rock and Roll a toda nuestra fanaticada, como dice Manu, compadre. De tenerlo acá,、pues、de, de, de escucharnos una vez más, compadre, y、eh, recibirnos en su casa, tomando un c e c i t a comiéndose la soba y pilla con c h a n c a r r n o c h a c a r r o El calzón roto como dijo Manu, cachar. <risa> el chequito.、Oh, el chequito. Está la tacita de café, compadre. El paletito con queso. p u n t alto、oh, la、maná. comuna más populosa de Chile, compadre. Y todo en el metro. Yo no viajo mucho metro, pero me contaron que venía lleno. A tu... bueno, vienen a descansar acá, puente compadre. Yo, puente alto en este m o e n t o está lloviendo copios copiosamente, compadre. Así que, nada. Hay que darle que le ánimos a gente、eh, no, a la gente e l cajón del Maipo, compadre. Que nuevamente, nuevamente, está la patada en el cajón del Maipo, c o p a d r e O sea,、eh, es un chiste, la verdad. Sigo insistiendo, no alto maipo.、Ah, Me van a retar otra vez, sigo insistiendo con mi <risas> campaña, compadre, no alto maipo.、Ah, ojo con eso, nuestra, nuestra gente, la gente que nos escucha entiende, es t e mensaje. Así que, nada, amigos, n o s vamos con un temita ahora, compadre, que m a s n o lo va a lanzar en nuestra retórica, en nuestra idiosincrasia de p u e s t e alto rock and roll, con un tema no menor. Se llama Mr. Crowley del señor. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Dale, p、pues、m p a t e a l t o rock'n'roll. a d Yeah. Woo!、Oh. Eso es Mr. Crowley, del señor, del dios, ¿o no? ¿Dano? El dios. Dios, el dios del infierno. El señor o s w Oye, Ozzy. aquí me estaba comentando el amigo que de r e m e n t e este, güey,、eh, como solista es mucho mejor que como l e s t i n o a o p i n i igual, ¿cachai? o y yo, yo estoy metiendo, y puta, tenemos aquí a m i e n Sí, c o m p r e un aplauso a r m i d a nuestra barra ¡Oh, invitada compadre h o、bueno. día es miden se llama miden o miden rock alex miden primero que todo, miden. miden nomás vale、claro. primero que todo queríamos darle l gracia por estar acá compadre tenemos a l e x acá y a francisco no no, no. José. José. José. josé así que nada compadre bienvenido a u e s t r o r o c a r o l Dale, sí, digo, no igual gracias por la invitación y c ó m o se llama bueno tú me p r e g u n t á i e no, no sabía si hablar o no porque si no me toca、sí. ¿sí? no, no, l pero claro no igual gracias por la invitación、eh, para nosotros igual importante、eh, podernos presentar hablarle a la gente también y de esa forma、eh, también podemos traer la música porque hay mucha gente que a lo mejor no te conoce ahí Y, no, y por apañar también el programa creo que estas iniciativas también son muy buenas oportunidades para la gente también que tiene las bandas que tienen sus discos de poderlos mostrar por lo tanto no,、pues、agradecido y esperamos que sea una hora aquí entretenida con los muchachos acá de puente alto r o c and roll vale vale muchas gracias compadre josé c ó m o estáis Eh, bueno, el técnico, eh, ¿no? bien bien si、sí, bien mojado compadre. Dale, dale, dale,、eh, dale. antes d que todo、eh, darle las gracias por la invitación también pues, ¿no? y aprovechar esta este tipo de plataforma para las bandas que hay acá no es、eh, eh, bien grato y si、sí, pues bueno compadre la lluvia está bien la brilla o no si bien, sí, bien la densa la t ó a d e e que e s t a m o en puente、real. alto sí, claro o y m s c u r i o d a d hoy alex para nosotros la verdad una y, y e n o e sé, s bueno, un honor tenerlo acá. Sé, Alex, lo que has trabajado en Fuente Alto, compadre, en, en relación a ser tocada, en relación a, a tu banda y, a, y, a, y apoyar a otras bandas、eh, independientes de la zona, digamos. Pero nada, para, en serio, para mí es un grato honor tenerte acá, en el sentido de que yo sé lo que has trabajado en todo este tiempo, compadre. Así que agradecido por, por eso, por la visita, compadre. Ah, quería aclarar una cosa por sí, si acaso,、él. el píncipe de las tiñeolas. O si sea, onco. Dale. <risa> <¿Qué> <risa> ahí, ahí, ahí está la el respuesta. El dios del infierno. El, el dios, dios del infierno. d e j o el e o r r i ó n d u s e otro... Le puse otro... <risa> <está>. Le puse o t r a temática, Casio. Oye, los ¿no? chicos que ahora que están acá queríamos hacerle una serie de preguntas las la, la típicas, las típicas, ¿cachai? Que la hacemos toda banda, ha llegado acá No, yo por lo leo por si acaso Por lo leo, si、sí. eh. sí, creo que d i s t e papá hace poquito, sí, así que felicitaciones、bien. compadre <ríe> Gracias, Un aplauso、padre. para Alex ¿Cómo se va tu hijo Alex? Noel Noel ¿Cómo Noel Gallagher? No, Noel Stone e c ó m por, por b á s i compadre? No <ríe> Dale, vosotros, nombre, que, bueno, nombre francés, y No n、so, no, tanto, creo, y no, m b r e f r a n c é s no, no, no, no, n i no, n a no, no, d o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, e o no, no, no, n e no, no, no, no, n e n s no, no, e o no, no, n n Que han puesto el nombre de é la invitación a la madre fue padre bien, hace bien, poco bien. hoy alex te queríamos primero preguntar como a nivel de banda miren la, la influencia de tu banda d e d ó n d e parte y qué, qué, cuáles son las bandas que influenciaron hacia esta música o sea, claramente las influencias que tenemos nosotros hablo por todos los de la banda recién que、claro. los chicos que llegaron después igual ellos tienen también sus propias corrientes sí,、claro. pero básicamente el granche toda la música de los 90 m u y e n t u s i a s t l claro、wow. pero también eh, eh, me gusta mucho lo que es r a y roger por ejemplo pinkfloy dale d entonces por eso la música de nosotros resultó ser un poco grande pero <risa> bien oscura a la vez yo creo que por las mismas matices que tiene o sea, tener como influencia a rey head w e s increíble、claro. no hay más nada más de mi mente como un día como este radiohead <risa> <risa> Así o sea, es. y aparte le la decían las letras compadre son increíbles El señor claro le pone. y bueno aquí josé también cine, él tiene también venía con su con su i n f l u e n c i a lógicamente que es lo que ha aportado también para darle otro otro toque otro estilo ahí no sé dale tu, tu, tu josé, cuál es cuál es tu, tu influencia musical,、eh, mirad, <risas> Bueno, la una mezcla.、Eh, mi sí? influencia Mi musical en cuanto al rock favor,、eh, siempre fue de primera el, funk,、okay? el punk rock.、Bueno. el hardcore la onda post punk también new wave y después igual empecé con t i n t e s más o menos indie o hardcore más melódico、claro. empecé a ir haciendo、Ajá. música con amigos pero anterior tuvimos una banda con de esas que tenéis cuando chico cuando pendejo sí, claro q es donde la pasáis mejor yo creo que la, el mejor periodo de De, de bandas y、sí, claro, ahí, sí, no. ahí, banda, ahí empecé ¿sabes? después más me he puesto bien estoner、claro, sí, y gran también A mí me gusta r toda la bola de los 90 todo el alternativo la onda que dejaron cachai claro, no, el sello que quedó de, de esa época claro y claro. no tiempo de、pues, esas esa, esa esa son básicamente influencia. mi influencia musical e t claro o se nombraron bandas increíbles o sea, y,、sí, y se nota se nota e s o se nota como es como un gran t e m á s oscuro no es, no es un gran t e tan tan tan tan póstila claro sí, igual es, es, la, es la idea de tener harto a estos t i n t a s estos matices en cuanto a la música y los temas también variar、Bien. un poco cachai、eh, yo igual le he dado intensidad、eh, a, lo, a los temas de alex porque sí,、claro. la mayoría lo hace alex que el, el gran mentor de la banda、claro. y he aprovechado esta oportunidad de tocar con ellos con el alex carlos que no está por temas de, de lejanía sí,、claro. le mandamos、ah, a la, <risa> salud a Carlitos aprovechando claro, la llamó d a abuela la b i m í s i m a el otro extremo la, la algo chico, Oye, ¿no? sí, le, eh, sobre su inicio cuando se inició mi c m p a d r qué año cuántos años llevan de harto viejo ya 50 años atrás dice l Ari yo en la música partí como en el 97、uh, Bueno, en el 97, o sea, ya van hartos años ya. Y, pero miren como tal, yo ya q u e como en el 2006, cuando en esa oportunidad yo quedé solo y me decidí grabar un disco que se l l a m ó Sombras de papel,、eh, que lo hice solo. Pero de ahí ya partió como el tema de miren, que es como mi demencia, que siempre ha estado como. De, de inserto d e n t r o A, a mí igual me, me apasiona mucho el tema de tu interior de tu locura interior entonces, de、yeah. hecho antes la banda se llamaba goda que era como una abreviación de creencia o demencia dale entonces siempre me ha tenido como tomado el, el tema de la demencia ahora m i d e n viene de mi demencia sí, abreviado. Sí, abreviado abreviado obviamente, obviamente pero así que y eso partió el 2006 ya y bueno y de ahí saqué otro disco que era son un serio el pdp donde estamos que, que tuve la oportunidad de regalar t、sí, claro. el en e año 2000 2015 diciembre de 2015 y más o menos el verano del 2016 o sea, está, está, estamos c hablando casi un tiro más de 10 años de, la, de la carrera ya o e sea,、no, es menor compadre es, o sea... Sí, acá en puente alto por ejemplo tuve la fortuna de como decía delante josé que uno cuando es cabro es cuando tiene toda la energía de querer hacer todo y yo lo aproveché bien porque con muchos amigos、eh, hicimos muchas tocatas tocatas que e r a multicanchas e l l e n a b a enteras y eso ya después de un tiempo se dejó de ver y Por ejemplo, después ya se empezó a iniciar todo lo que es cultura sobre el puente,、claro. y e s o como que nuevamente retomó y de ahí empezaron a salir muchas iniciativas como la, la bueno, t ú siempre ahí p r o d u c í a s pero esta、sí. instancia de la radio, y ahora, por ejemplo, t ú llega un sábado y tú te h a tenía una tocata en el bar, tenía s a l l á y no tenían ni que antes no se hacía nada, y, y fue un periodo bien largo de que no se hacía nada. ¿okay? entonces no, ahora es fuerte que se está súper bien las bandas aparte que el nivel de las bandas a pesar de que sean pendejo cabros está pero b u e n í s i m a eso、si、te、parte. hace que si tú sis más viejo tenéis que también entregar mucho、bien. más en el escenario ¿Talán, para ¿Talán, también tal, tal. demostrar p o r q u é l l e v a i s 15 años tocando por ¿sabes? algo por algo entonces el... eso me parece muy bien muy bien la autogestión los cabros están, están todos motivados quizá... eso, bueno, es... Al algo, algo quiere decir que esté pasando todo eso ahora alex esto es silencio cuando a l e x mueve todo se mueve e、eh, eh, se o da inevitablemente compadre en lo punto de banda、eh, lo, lo hablaba otra vez c o n un amigo que decía no pero el boom,、eh, ya pasó esto en pontearto sí pero quizás no se aprovechó yo creo que esta vez、se、esta está vez e s t á aprovechando、bro. así es sí, o sea, bueno, y de esa y de esa que tú estás hablando en ese tiempo eh, eh, son los que nuevamente están retomando nuevamente yo nunca he dejado siempre he sido constante pero o sea, hay algunas que se han dejado y por lo mismo se han vuelto y de hecho la gente que tuve en la t o q u e t a es como la gente d e nosotros que llamamos las t o q u e t a s que n o r m a l m e n t e están empezando、claro. a aparecer y se están sumando ya cabros más jóvenes y esa es la idea porque por jóvenes claro como los jóvenes hoy es nueva g e n e a c i ó n excelente claro. respuesta bueno, un bueno, aplauso bueno, para mí、sí. de compadre lo tenemos acá al c u e n t e s e rock and roll n o soy viejo vamos a t i a r que un tema para nuestro radio escucha compadre de m i de n de la b a n d a i n v i t a d a que tenemos acá en el auditorio así que un tema entero de m i de n En Puente Alto Rock'n'Roll. Dale, manu. Ya no. Me... <risa> Eso era Miden、eh, en Puente Alto Rock and Roll. ¿Les gustó, no? Sona、sí, poten son sí. <risa> son potente,、uh -huh. compadre. Un aplauso a mí, w e n Increíble, ó ¿no? <risa> Dale, dale. Llegamos tentando, interrogando a nuestro invitado, compadre.、Oh, Oye, e s t a m o s conversando acá, á n Aquí con. Alex. e s t a m o s viendo el <risa> tema de los apoyos. El apoyo de, de, de. la banda emergente. ¿Qué opinas sobre eso, en Puente Alto.、Ah, claro, en puente sí, alto pero, claro. Bueno, con lo que te comentaba adelante,、eh, ahora que se está retomando nuevamente el, el tema, bueno, ya hace un tiempo ya, yo creo que lleva como un año que empezó como sí, todo、claro. esto.、Eh, sí, ha sido bueno, creo que aún así igual falta,、eh, falta como el apoyo de la s banda s nuestra parte. Por lo que yo notaba,、sí. porque de hecho nosotros también hemos hecho ver eso. generalmente cuando tu banda no está en el cartel、eh, no vayan no v vaya,、no vaya, no no、va. a la o sea, y a las empresas y uno tiene que igual estar siempre yendo、eh, a tocar q uno e u tiene que ver en qué escena se está moviendo、eh, cómo está el nivel de las bandas y si uno está metido en el mundo tiene、ya、que ser、sí, claro o sea, de hecho han sido temas que hemos discutido Alex a a r y l l e r e entretenido yo por ejemplo Fui a apoyar una tocata de los chiquillos allá al, al mestiza、Chica. y tocó una banda que se llama Atacán, que yo lo encontré genial. Ellos no son punk, no son metal,、eh, que es el otro problema, que la gente hay mucho aquí que si no es, si no es no metal, como metal no existía. Es、bueno. no、existí. Y esto es loco de hacer como una fusión entre Inti Man y Mani, entre、ah, mira, Floyd mira. Y, los, y son puros cabros,、sí, y, no, y con saxofón y todo, y fue la raja. El manu estaba ahí. fue la t o c a t a que hicieron en la sala mestiza、ahí. ah si、sí, r entonces c c u que e primeros r r d o los o o t a e n si tú no vayas a tocar como、no、v a r a enterarte te de, la... de esas o sea, cosas、si、no todas las t o c a t a s son en el bar 38 o acá en, en plaza、sí. puente también hay seres que hacen t o c a t a y, y de, la y gente debería ciudades, apoyar、claro. más hay, por último ya hay una banda amiga tuya ya lo s vaya a ver pero si vaya a aprovechar de ver a todos los otros también que están por O sea, básicamente eso, yo, yo, yo lo entiendo claramente. Pero los... entonces no sacáis naco por Facebook estar como m d a l e un m u s t a Me gusta y o, no hay. O, o, no o, hay. O, o la típica que subiese cartel que dice apoya a tu amigo. Que cuando empezaron las bandas que te gustan empezaron a s í t o y, y todo por Facebook. Pero resulta que en la realidad no la, pasa nada. A la hora del QB las tocatas van siempre lo s mismo. Siempre Vamos los mismos y por eso siempre nos vemos en todos lados. Porque son siempre los mismos. Los a, la... a mí una vez me criticaron, me dijeron,、claro. ¿cómo sacáis tantas bandas que d e s conocí? Pues t o digo, fácil, voy a las tocatas. así así lobby así contacto conocí gente voy a e u p ar criterio con otras bandas de otro estilo así conocimos a chileno s、sí, así conocí no, a barcaza y, ¿no? y conocí bandas que de repente está, tienen bro, bro, una la... mezcla bro, lo mismo que estáis、claro. recién hablando no sé por bandas metalera y meten saxo claro Pero, bro, y te encontré bro, con sorpresa y te encontré con las medias melodías y e s a m e z c l a que te paran los pelos Hay, hay que ir a las cosas hay que ir hay que ir a apoyar a las bandas、sí. pagarla e si, si pagaste 50 lucas o 30 lucas por ver s l e y e r que ya hay igual para acá si obvio、claro. pero no se lo va a pagar para u caminar un festival de banda s no hay ¿Tú? nada hoy e Alex、no. en base a eso queríamos saber más de tu, de tu, de tu banda material disponible tienen redes sociales como se l o s puede apoyar con eso hay、eh, fanpage claro si fanpage Midden Rock Midden Rock perdón dale dale、eh, la plataforma Soundcloud SoundCloud, dale Mm, y youtube también es donde están los v i d e o s que pues, también está el último v i d e o que grabamos a m a t e r claro s、sí, claro. eh, del tema mis paredes que lo pueden encontrar en youtube vale para poder e r una web tiene facebook a l d e t e n í a m o s una que es middenrock.com que ya la vamos a volver a seguir nuevamente e con Provincia por lo mismo Batman su a l d Eso, que, como, es, como el dicho es <risa> casa de la ciudad <risa> y,、bueno, y hecho a, también aprovecho de, de avisar por tu programa que a través de la página web de c u n t a a t o weekend que también tiene weekend、sí. tv、eh, también tenemos una plataforma para la gente que tenga vídeo que tenga tema o que las puedan mandar porque、Excelente. van a estar siempre disponibles ahí Eh, para que la gente los pueda o sea, la herramienta está en el g u a d l a j a r a así es a d a o sea proyecto a z dos proyectos aparte、sí. de eso tienen más un álbum n futuro、no sé. eh, ¿Algún, bueno algún, alguna, alguna nota de hecho s í de hecho queremos en base a la evento que estamos organizando ahora también r e c a u d a r un poco de presupuesto para grabar un single y poderlo grabar con josé y con、bueno. carlos Y, y hacer un video como corresponde, esa es la meta como más cercana que tenemos, así para este año s í es la meta de que tenemos. Más Oye,、cerca. pero si le t i e n e n una tocata ahora... Ahora pronto, ¿no? Ahora pronto. Cuánto, cuánto vale? el 19 aprovecho al tiro de, de invitar a mi amigo、ah, eh, antes que todo un día más a Roma imagino、eh, que a la polola claro a mi polola por supuesto a v e l i t a que está en la pega esta hora todavía、eh, bueno ahí, que la amo、llamamos? mucho Asbel, Asbel. digo, asbelita. <risa> asbelita, asbelita, un saludo a Asbelita compadre a l José de Mides y a y lo otro para todos los carros de puente que están en la escena y bandas de, de comuna aledañas también que he visto mucho en, en, en、sí. la Florida y también en Pirque y San Beca también que tiene esta escena p r o p i e hace tiempo ya saludo para todos ellos un saludo para todos los carros buenos los p a t o d o s los que hacen música en realidad c u á n d o es la tu cata José el 19 de este mes ya el 19 de mayo d ó n d e en el、eh, Treno Puente Santo <ríe> domingo 178 Dale, dale, dale Está、bueno, es? invitados y yo tengo entrada hay varios puntos de o n d comprar aquí mismo en la comuna por ejemplo en la calle de Sanace Rock, c a r o n Santo de n las dalias n ¿no? En la Galería de、Dalia. bueno chicos también、ah, bueno. Les quiero comentar que ustedes traen bueno viene viene tienen al t r u t o a nirvana ¿no? l A Nevermind. Ay, a Nevermind. El plato fuerte de la noche. Claro. No hacer,、sí. va, así, va a estar, estar Midden, Huemul más Nevermind. Humul, más Nevermind Increíble, rato,、claro. está buena, se toca tan a r a Está buena. Sí, Chicos, t o d invitado. Ya, a, los, a los cabros de h e m u l también. Dale.、No、vayan, sí, no, son todos medio huequeres que los de Huemul, c o m p a r <risa> e Le digo al tiro, son todos medio raros.、Eh. Ah, conozco, son, son, no sé si son pareja alguno entre ellos, compadre. Mira, son b o s i e m p r e tenido la duda que los de Huemul con estación común, con. tienen algo, no, con, no sé, n、no、sé, n p a r e j a entre ellos y, y son buenos para chupar y para comer, son, son simpáticos los cabros, pero <risa> son medio r a r o igual o no? p e Porque... también el l a d r l de Condena. También,、oh. mira, Condena, Huemul, estación, con... estación Común. Algo, <risa> algo sí, hay, un algo. Por... Un saludo a los c a b o s d o m p a d r e Saludos a tres bandas, compadre, que son siempre amigas de nosotros. Pronto sigue Condena, Puente Alto, Rock and Roll. Pero que son raros, son raros. <risa> hay que decirlo. ¿no? Oye, otra cosa、eh, que voy a aprovechar de anunciar: lo que pasa es que con el ciclo de rock, bajo el puente que estábamos haciendo a través de la revista Puente Alto Weekend, ya se cerró la, el primer ciclo con la última banda que apareció ahora en, en mayo, que no estamos solos. Y la tocata se viene para el viernes 19 de junio aquí en el Bar 38. Excelente. Donde van excelente. a estar las cinco bandas que estuvieron apareciendo mensualmente en la revista. Así que ahí pronto vamos a subir toda la información para que la gente se entere igual por q u e es gratis. Sí, vale, Alex, te queríamos agradecer、bueno. a nombre de Contacto Rock and Roll primero que todo la asistencia José también. Y, y nada lo que están haciendo sobre todo tú alex pues, hemos conseguido en varios lugares y, y tenemos varias conversas en el sentido de que, de que para que la e s cena se mueva hay que hacer cosas hay que moverse y el es, hay que tu plataforma revista weekend es una gran ayuda así que nada chicos para despedirlo un aplauso a ustedes compadre muchas gracias por venir nos gracias, vamos con un t e m i t a manu dale q u é tema nos va a sorprender m a n u a ver de v i d e n dale a ver.、Ah, vamos a h e r perdón, perdón, p e r d n o p e s sí, sí. Es ¿Tiene un tema en vivo? Oye, que mal. Oye, que mal. o p e que mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, que m a r Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, q e r a l Oye, que p a l Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, que mal. Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye, q e mal. Oye, que mal. Oye Agradecer nuevamente a n t o n i o a todos los chicos acá, por la invitación al programa y nada, dejar invitado también a las otras la otra bandas para que se sumen.、Dale. Que todo esto sirve. Y obviamente también quería mandar un saludo a mi mujer y, y a mi hijo, que lo amo, que ojalá me estén escuchando. ¿sí? Están escuchando, compadre. Un saludo para ellos. Para despedirnos de todos, el tema s solo un cero. existe para soportar. No sabías qué hacer. Creías no poder llorar. s e g u í a は、すてきなことを言うことは、すて o s ことを言うことは、すてきなことを言うこ e は、すてきなことを言うことは、すてきなことを言うことは、すてきなことを言うこ Solo un ser. Poder seguir Cabro,、eh. increíble, un aplauso、Qué、para bravo, a mí, compadre. Envío de real. Amplac, o m p a d r e Muchas gracias, Alex, por tenerlo acá. José, lo mismo. Nada, solo agradecer, solo agradecer. Dale, Manu, los vamos con un sí. tema. s o r p r e n d i d o ¿no? ¿O te pillé de nuevo? n o t el r a d a va. ¿O、no、te pillé de nuevo, Manu? Estaba por lo leyendo. <risa> Parece que te pillé, a ver. Muy i e Esa e la g u a r a d a <risa> Esto es de Obus, se llama Te visitará a la muerte Te va un perro, dale Dale, tíralo Dale, vale Ahora sí, m a n u e l ya muchachos. Pedazo ¿Te, tema, Nano, te mandaste. ¿eh? Esto lo eligió Nano Acevedo. ¿eh? Ojo, nuestro, nuestro Lobo Arranea d de Puente Alto, compadre. Oye, tengan、no? cuidado que hoy día. Te dice, está la m u e r t a un día l l u v i o s Está buen tema, compadre. Hoy nos vamos con la sección clásica de Puente Alto Rock and Roll Efimeres a cargo de Hernán Lobo yeah. Acevedo. ¡Yeah! yeah. <risa> Dale, dale hola,、yeah. bueno, hola, parte, vamos a t r a s a d o ¿no? Oye, bueno, el 11 de mayo, m o l a de、eh, 1981. Adivina quién muere,、oh, okay. El grande. ¿Quién muere, compadre? Mira, hermano, ya la tiene ahí. El padre d <risa>、sí. e l r i q u e pues, compadre. Almalle.、Oh, ah, sácate uno. Sí. sí. Oiga. Warlock. <risa> <risa>、well、sácate uno, bien. c a v a l c a m i n o t Sorprenda, sorprenda. -quién ¿Falleció vos, Marley, compadre? Sí, ¿eh? no, Marley.、Eh. ¿Qué año? El año 81. Oh, ¿no? claro.、El、siglo XX.、Okay. O sea, un gran, gran, gran. Es que Gra, e gran amigo del, de los amigos. Es parte del miembro del club de los 27, ojo. 27 años creo, ¿no? Sí. p o a lo que hay、sí, algo,、sí. algo leído. Oye, pero este loco, ¿de qué murió? ¿Murió de. de q u i é De volado, güey. d o g a d o No, e s t a b a enfermo, no murió.、Eh, de drogo,、man. No, se murió o a s a Es lo m o murió, g ü e c En la primera y e d a o es que hay que aclarar l o que f u m a b a h i e r b i t a pero no murió de la hierba. Murió、no. de cáncer. De dale, dale, dale. No te molao. ¿no? Ah. Oye, el 11 de mayo d e 2013, el amigo Paul McCartney, ¿eh? Paul McCartney ya logró、decidir. reunir un medio millón de personas en el Coliseo de Roma durante un concierto que ofreció a su amigo John Lennon y Ringo Starr. Oye, el v e r o se t i l o pedazo de tema de fondo. <risa> le pusiste,、sí. oye, ¿eh? le pusiste.、Ah, está、quedaron? concentrado, concentrado.、Sí. Buena efemería, compadre, sí, buena efemería.、Sí. Dale. Y tenemos pues, otra, ¿no? Buen、pues、carrete, ¿no? Eso no va. Yo te tengo una anécdota, ¿no?、Sí. ¿Cuál, a, a ver? ver. ¿Eh? No, pero espérate. Un día como hoy, hace seis años. ¿Ya? Hace seis años. Sí. Seis o cinco años. <risa> ¿Pero te la sabéis bien o no? ¿Por q u e、no, seis? Es, cinco, es que no c e l Yo lo sé que es un 11 de mayo, ¿cachai? De l 2012. Seis、sí, no no、años, ya, dale. Antrax estuvo en el teatro con p o l i g a n y grabó、oh. en Chile un Helpful. Antrax. si, antra x grabó su DVD aquí en Chile excelente compadre, una de las primeras bandas que grabó DVD en Chile, ojo No, la anterior fue Motorhead por eso, pero fue una de las primeras, pues perra, ahora viene el top ahora viene el top ahora todos quieren grabar acá, p e r o por eso digo, antes para ser precursor fue Antrax, p u f s p e r r o no, el primero fue Motorhead Motorhead, sí con The Wall is Sword, volumen uno Yo and estuve v i o e Soul e e v i d la verdad, Está ¿no? Sí b e en n o v o g u a c h o Sí, m e d a n o fue,、eh, maiden, fue en maiden 2011 en vivo ¿Qué? que fue el mes pasado en, en abril el día 11 de abril oye eso, eso, ¿eso fue r o n la s efeméride s un aplauso banana s e b e d o compadre、ya. te luciste perro tres meses leyendo la efeméride s todos los días、pues. un trabajo loco de aquellos oye nos vamos、sí. chicos con c o nuestro n auspicio o nuestros colaboradores colaboradores, colaboradores colaboradores nos dicen que estamos gangoso s compadre la verdad cierto Por redes sociales nos dicen que estamos gangosos.、No, estamos hablando así medio raro. Así que nos vamos con los colaboradores.、Amigos. Dale, Nano. Calamardo, a m i g Calamardo. Somos todos calamardos. Dale, Nano. Con n u e s t r o s colaboradores partimos a Cuervo Rock. Cuervo Rock. Cuervo, Ponte Ahí... la característica, Manu, por favor. La puse ya, m b Cuervo Rock. Es que pedazo tema ese, compadre. Cuervo Rock. <ríe> Dale Nano, Ahí tenemos todas las poleras, polerones, gorritos, chapitas. Con, con la lluvia que viene, harto corro, Chapitas, póster. Es buena t i e n d a Puerto Rocco, padre, e ¿eh? Donde nuestro, nuestro amigo Rodrigo. Rodrigo. Sí, te tenemos a la ganadora acá en el estudio. Hola Carla, ¿cómo sí, estás?、Sí. Ganadora del concurso、eh, de, de, de, <risa> de la el, polera, del regalo de Puerto el... Rocco, ferro. concurso de, de mano exacto bueno cuervo rock poleras polerones de rock tazas chapitas a pedido compadre parches donde que d a esto que d avenida concha y toro 13 15 nano local 45、el、feria Me metro la merced e feria artesanal estacionamiento home center Cuervo Rock, compadre. Su correo electrónico es cuervoRock81 arroba gmail.com por si acá quieren hacerle, hacer l e h algún c e r a pedido online. Bueno, bueno. Compadre, Cuervo Rock,、eh, nada, siempre un oficial increíble, compadre. Oiga, amigo, y, y pucha, déme el dato de si necesito amplificadores,、ah. poner una tocata. ¿Qué puedo hacer? Mira, nos vamos, ¿Dónde tengo que llamar? Mira, nos vamos con una c otro n el o oficial, compadre, que se llama Rackline. No Backline, como d i j i s t e Rackline. No, no, no backline. Hay una sociedad media turbia, compadre, entre Rack Soto y el señor Dos Manos. Pero es a nivel profesional, son muy buenos. ¿eh? Sí, ya son medio parejas, algo raro hay. Seguimos con el Caule. Oye, hay, oye, oye sino... no lo contraes raro todo, hombre. No, es e que, s es que cuando、eh, no、la sociedad es que la con p u r o h o m b r Es e que、pobre. la gente es rara,、pobre. la gente es rara. Pero rackline, Rackline, amplificación y backline. Manu,、sí. ah, no, tú podías hablar más, algo más de eso, diga. m o s Bueno, chicos, ahí para todas las bandas independientes que necesitan precios accesibles con el tema de la amplificación, está Rackline. Ahí tenemos amplificadores de guitarra debajo, tenemos batería también, tenemos cajas acústicas para amplificar las voces también. Muy repente, bueno. Y de repente no son la vente a d rock, k c a c h a Sino que necesitan algún evento donde poner música, puede llamar a Rackline. Rackline. Y nuestro tercer o f i c i a d o r c u á l es, compadre? ¿Cuál, el tercer o f i c i a d o r c u á l es, Hernán? A ver. Ay, yo pensaba que m a n u t e pillamos, te pillamos! No, bar 38? 38. Bar 38. Aguarte, ¿Ah? bar 38. Va, Aguarte, bar 38, compadre. Hoy día tiene la noche Karaoke Night, compadre. Entrada liberada jueves 11, desde las 22 horas. Esto está ubicado en Avenida c o n c h a y t o r o 6 8 5 Paradero 38 y medio de v i g u ñ a Maquena, Puente Alto. Metro Las Mercedes, línea 4, compadre. Hoy día hay Karaoke Night en bar 38. Karaoke. Karaoke, compadre, está bueno, ¿no? Está e b u n O O sea,、bueno. si sois bueno para el canto, igual te dais para allá. ¿O no? Sos buenos para los blancos. No, pues.、Sí, para pa, pa, pa, pa, pa, pa cantar. No, pues. Si <risa> le p e g á i le a p l i c a i s De aquí lo vemos en todo caso. ¿eh? Al mano cada vez que hacemos. Hacemos el auspicio para p a r t e 38. Al m a n u le da sed, güey. No sé. Raro, sí, ¿no? Es que a, allá de, tiene su s cachorrita. s Lo mataste. Lo mataste. Allá tiene su, su fanaticada. Su fanclass. Su fanclass. e l m a n u entra 38, compadre. Y salen todas las chiquillas así y de y las mesas.、Así. Manu, manu, manu. w e o es como r u c a g u a ¿cachai? e s a w e o d es l a m d u n k e s t e w o n es r u c a g u a ¿cachai? No hay cerveza, pizza completa, todo o sea, le gana a él. Pero r u c a g u a pero con, con 20 c o m p l e t o en el cuerpo, pero r u c a g u a weon. w e o Manu entra 38 a nuestro oficiador, compadre. Llega, pasa de largo, güey, Y todo, güey, llega curado a la puerta. Salud al Bernardo y a curado. Te juro. <risa> Buena, Manu. c r a g o compañero. Conocido mundialmente con por Ferro. Bar 38,、Oye. compadre. Uno de nuestros colaboradores i n c r e í b l e Hoy día, Karaoke Night. Jueves 11 de las 22, 22 horas. Todos invitados a Bar 38. Dale, Manu. Seguimos. Esos、Ay. son los auspiciadores, compadre. Ahora viene la sección de dos Manu, compadre. Que la verdad, sigo insistiendo, nano. Tenemos que evaluarla. <risa> es fome. Es fome. Mira, mira lo importante que.、Eh, Lo positivo que estamos logrando regalar cosas con este. m a le el... encontramos sentido a la, a la sección, güey,、sí, sí. porque antes de <risas> eso era fome. Era a No, no, era fome antes de eso. Entonces, ahora, ahora por lo menos. Encontramos el sentido y enganchamos con los premios.、Claro. Regalamos la,、sí. en la, en la, la semana pasada, la poner a la cata con la, el tema e l cover d e la semana. Ahora vamos a regalar una entradita, compadre, que nos acaba de dejar nuestro amigo Alex de m i d e n Que somos e n t r a d a la 82 y la 81 para Rock Bajo el Puente, que presenta Nevermind, t r i b u t a d o n Irvana, a Huemul y a Midem. En el bar cultural Pleno Puente, compadre, Santo Domingo 178, Plaza Puente Alto. La entrada está a tres luguitas, pero nosotros tenemos dos entradas de regalo. Ah, para el viernes 19 de mayo, compadre. ¿Desde qué hora, Alex? ¿Desde qué hora? Dale nomás、si、y voy a hablar, güey.、Bueno. Dale. Desde las hora,、no, la, 23 horas. 23 horas. Así que, dale. Ahora e n c o n t r a m o s sentido a la al, al concurso, a la sección del Mano. Mano, por favor, ¿cuál es el concurso de día? ¿Lo explico yo o lo explicas tú? El concurso de esta semana Para es. Para ganarse las dos entradas. Para ganarse las dos entradas a. r o c k bajo el puente. Es simple. Igual que la semana pasada, tiene que adivinar. ¿Quién está interpretando la canción? Que es、oh, el、okay. cover de la sí, semana. El cover de la semana. Le calquemos lo. Tiene que escribir a la fanpage. ¿Ya? De, de, de Puente Alto Rocado. k n r l l Tiene que escribir el artista que interpreta la canción ¿Ya? y el nombre del tema. Y la canción. Sí. O sea, y en l c a n i t á Interpreta, no, no lo original, no sino lo original. el cover. Sí, el que hace el cover. Porque la, la semana pasada hubo mucha polémica. Veo, Cagüin,、sí. compadre, la, la jodió. h o y saludo para todos los cagüineros que inventaron que el, el concurso estaba arreglado. No fue así, compadre. Oye, lo que de, pasa de es que usted hecho, no sabe música, es culpa suya, compadre. De hecho, el, de hecho ya le quitamos el celular al Manu.、Sí, así de hecho, que no... No, no tiene ninguna relación que le hemos, con que le hemos quitado、claro. el computador y el celular al Manu. No tiene nada de relación. No voy、no、a dar ningún dato. Así que dale, Manu, el tema de ahora sí. Lo tiramos para que la gente lo pueda adivinar y ganarse las dos entradas para Rock Bajo el Puente, ahora ya en la sección El Core de la Semana en Puente Alto Rock and Roll. ¡Dale! e <risa> y e a h Ya, muchachos, eso era el cover de la semana en Puente Alto Rock and Roll. Ahí queda tarea para la casa, compadre. Acá están las entradas en mi poder para que el que sepa quién interpretó ese cover y el nombre del cover se g a n a las dos entradas, compadre. Sin c o n c u r s o ni sorteos en Puente Alto Rock and Roll. Así que ahora, Nano, nos vamos con las t o c a d a s de la semana a cargo de Hernán. Las t o c a d a s de la semana. Oye, se nos viene una t o c a d a muy buena para mañana. ¿Dónde, compadre? m e t i e n d o ruido. Aquí en el bar Moby Dick. En pares ya. m o v i Dick, a s u p e r s u p e r r e s e ñ a r d e p r e s e n t e güey. Hay como cinco bandas en la entrada, dos luguitas. Desde las 10 de la noche va a estar filete. Las bandas son, compadre, malintencionados. DHS, insomnico de, de nuestro compadre Domingo Juan. Juan, Juanito. Uy, está escuchando por ahí. ¿no? Sí, saludo para él. Menadier,、Uy. compadre, a se l h i j o del, del Ricardo. Ricardo, Ricardo Junior. Y, y tenemos el nombre artístico de la última banda: Testículos de Jehová. Mira el nombre, compadre. Bien, Qué buen nombre, bien, igual, ¿o ¿no? o Bien de abajo, bien、oh, de abajo. Es Testículo de Jehová, compadre. Y la Oye, otra cota, s n o Siguiendo con la línea,、eh, también en el, mar, en el bar Movidic, el día sábado. ¿Ya? ¿Qué tenemos? La, desde las 10, hay un, un tema de hip hop, una fiesta hip hop. Ah, sí, hay un, hay un tema de beneficio, algo así. Sí,、otro. a beneficio. Así que ahí estamos apoyando con la causa y van a venir unos, unos DJs a poner buena música. Excelente. Igual ¿Ya? hay que apoyar todas las toda la tendencias musicales,、eh, compadre.、Si, Puede e a r c h i n o s somos uno solo la escena es una sola solo que hay que apoyar compadre y tenemos otra tocada por ahí o no hoy en el bar 38 el sábado q u é tenemos tenemos a, tu, a tus amigos de sin dónde sino de c r o s s mi s amigo s personal e y voto a iron man i d e saludo al mauro p a l palito compadre gonzalo y pase b a también poco pa', padre y también tenemos a s a l r red sacred r e Tributo a t a y o Esto es el, el décimo aniversario, compadre. c u m p l e d de año e l Bar 38, compadre. El sábado 13 de mayo. Buen carrera. Desde las 22 horas, compadre. Buen a, cumpleaños. Está bueno, está bueno esos tributos, compadre. Sobre todo si no te cruz, la está reventando en todos lados de Chile, compadre. Está muy bueno. La semana pasada lo tuvimos cerrando la cumbre, ¿no? Ah, la semana antes pasada. La semana antes pasada. Lo、no no、tuvimos cerrando la cumbre. Así que, nada, vayan chicos e l Bar 38. a ¿ah? Buenos tributos. Décimo aniversario. El sábado 13 de mayo de las 22. Dale, y ahora compadre, nos quedan d o pocos minutos del programa. Primero que todo, queremos. c a t a s、si、que nos quería hablar, fuiste a buscar tu regalo. ¿Qué te pareció? No, súper bien. Gracias a ustedes por dar el espacio de hacernos partícipe en la, en, en la radio. Dale, no, es la idea que, que te sientas partícipe también de la radio y de, del, del programa. Nosotros somos. c o m o s un programa que no queremos、eh, aparentar mucho,、si、queremos vacilar más que nada, pasar l o bien, bien escuchar rock, bien. compadre. No, o... pero eso se nota. Se nota, s e nota, yo me río mucho con ustedes todos los jueves, fiel a ustedes. Muchas gracias. Hay mucha. Y saludo a todas las que la radio escucha, ya, la, la, me da con tele audiencia. Ya me veo, e s c a ya me v e Dale, mire, con, oye, y dale. Oye, <ríe> y dale con la tele audiencia. Ya me veo en la, en, la <ríe> la, en la televisión abierta o cable, compadre, haciendo <ríe> un programa. Sería Fome. Es un programa, pero bueno. Okay, son, son mensajes subliminales, porque、ah, ya se viene el canal en YouTube.、Ah. Ah, sí, e、pues、Ojo nuestros a m i g o buen dato, n、sí, no. sí. a nos c a l g a s Vamos a tener un plan en YouTube.、Ah. Fome, el canal igual, pero da o、no. Pero ahí vamos a tener. Ahí vamos a tener. u a m o s a v i s i t a Para que nos visiten, amigos. Ligerito le más sorpresa, c o m p a n para visitar de los Fome, no m i s No, si、sí, no, l i g o r n i c a m e n t e compadre, si.、Sí. Lo que pasa es que、eh, en realidad hay que darle、eh, estilo a este tema. Ya, nos, nos vamos, estamos despidiendo c o m padre un día lluvioso en Puente Alto, en la comuna más populosa de Chile, siendo casi las nueve de la noche en el programa Puente Alto Rock and Roll, despedido de hermano. Con, con esta noche、ah, de, lluviosa, despido, ¿pa r、eh? a dónde nos vamos a ir?、Oh, o sea, no, obviamente tenemos que ir a, a nuestro bar r amigo. a o A nuestra casa. nuestra casa, my home. h o y un día vamos a terminar con ese tema, I go home y nos vamos al bar.、Sí. Terrible, I o home, I go h m e o home, I go home, I go s o m e I g m e o home, I go home, I go home, I go home, a go h o a e I go h e I go a o m e I go home, I o h o m I go home, I go h o m I go home, I go h o e I go home, o s o e I m e I go h e n e l go h m o h I d I c n o s v e m o s allá c o m p a d r e I go home, t o d o s l o s c h I c o s q u e n o s e s t á n e s c u c h a n d o y l o s q u e n o n o s v e m o s allá e n bar m o h I d I c c o n c h o e I go r o m e I g Atendido desde la barra por Dos Manos directamente. Yo. Alias el señor de las pizzas. Ah, uy, loco, bravo a r a las pizzas, weón. En la c a g ó Justo con su socio, el el c k soto. Rac, el rack soto. El terror de las pizzas. Todo ¿eh? lo que caen en rackline se lo comen en pizza, weón. Mueren p a r c o p e r weón. la cagón. Ya cabrón, amigos. Radio escucha, nos estamos despidiendo, mano.、No, despide tú y yo. Tema final, dale, ya muy gracias. No voy, no voy a despedir sin mandar saludos.、Pues. Oh, yo también quiero mandar saludos. s、sí, i breve,、sí, breve, por favor, porque sí, estamos、no. terminando el día. Gata, dale tú. Dale, c a Yo saludo s a todos los que están escuchando la radio y también a esas personas envidiosas que dicen que el concurso está arreglado, pero no fue así. Saludos a, con mucho amor de mi padre. Dale, saludo salud. para esos envidiosos que no tienen ni un brillo. Voy a, no voy a dar nombres. Bravo, Bravo. gracias. b u e n o el nombre, pero todo está identificado. Los veo en el barmobidic, l a c e r v e z a van a estar t i b i a <risa> Dale, mano, ¿a qué querís de tu fanática, Dale,、ah, bien, voy a saludar casi a los mismos de siempre, pero s o n los que escuchan. Pues, sí, ¿no? claro. Al Kenry, está Henry, escuchando, está, está sí, escuchando. escuchando Mapache、eh. Argonauta.、Sí. <risa> Buen nombre, saco Kenry,、sí. compadre. ¿eh? Sí, a i e n r y v a m u c h o s saludos para él. Al Danilo, al a l e Saludos a Kenry. <risa> A Henry <risa> a, a todos los cabros n o a todos los cabros, a la o s c b r o s a la maca también que está escuchando a la g a t a no porque está aquí mismo, un, sí, saludo chico, a, saludo oye, un saludo un saludo para rústico de pir que un josé a c e ver eso tomé siempre me escucha、sí. y siempre está ahí pendiente de hoy también quiero mandar un saludo nunca m a n d o un saludo un Darro, <risa> bueno saludado a mi hija que este, todos los programas se los digo a ella compadre a antonella a y sabela que no sé si me están escuchando pero si me están escuchando un saludo para ellas a c l a u d i o cofera mi pareja compadre que los r í a s me r e t o m me hijo Que nunca le mandaba saludos así que ahí va ese saludo y estamos terminando el programa siendo las n u e v e tres minutos en, en un puente alto lluvioso en una noche lluviosa en puente alto el programa puente alto rock and roll con un tema mano que te voy a sorprender y yo creo que a nuestra fanática es un clásico siempre hemos destacado los clásicos de la música de la base buenís i m o este tema compadre está interpretado por el señor David Byron a ver si los que c a c h a n de música van a cachar que banda es Eh, una banda que tiene por ejemplo álbumes como el magician b e r d e s compadre del 72、Sweet、freedom de 73 compadre y el álbum es el tema que le da nombre a este álbum de 1971 se llama para despedir p u、pues, e s t a n t e rock and roll lo dejamos con look at, at yourself. yourself Chau, chau, chau Chau, chau, chau, chau Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.